Detta ¿eh? Linda una mañana para hacer radio Hermosa ¿no? mañana oh. Hermosa, hermosa mañana uno se le va, cuando te, Ya cuando te levantás A la altura del año en la que te levantás Y te dan ganas de ir a la sí, sí. Es raro esto que voy a decir Pero, viste, te levantás uno A mí me toca, tu caso es raro Porque vos venís de raros lugares también Y siempre vas viajando y todo Pero uno que tiene una rutina más o menos constante De lunes a sábado Yo clavo el despertador seis y medio siempre Todos los meses de invierno uno abre los ojos a las seis y media y es oscuro. Noche ¿sí? no, profunda. Noche profunda. Ya cuando empieza a clarear seis y media y abrís los ojos y hay lucecita, te empezás a esperanzar. Sí. Y en esta época, noviembre, que a mí noviembre es un mes que me encanta, me encanta. Ya abrís los ojos y hay sol. Sí, sí, sí. sí. Y te, te, yo me termino de bañar y así, y, y cuelgo la toalla húmeda allá en el patio y ya veo que está el sol despuntando. Incluso cuando llegás del colectivo, ya ahora te recibe. El despertar del sol Exacto Llegás a Retiro Y empiezan los primeros rosados A aparecer en el cielo Y tiene otra perspectiva El amanecer en Retiro Es muy lindo Porque de a poquito Se va iluminando el gris de la calle cool. Tiene... Un paisaje muy, pero muy especial. Es cierto, es un momento muy interesante arrancar con el día, con el amanecer y además con el canto de los pájaros que todavía suele escucharse en algún que otro reval aquí en Buenos Aires, estoy, lo cual es fantástico. Estoy realmente, estoy realmente enamorado esta mañana. Yo sí. Tengo, tengo <risas> unas ganas de vivir hoy. Bueno, eh, vamos a mandar dos besos. Para arrancar Dile, Dos besos para el arranque Uno a, a Nati Que está ahí con su Isabela Que hoy no pudo venir Le mandamos un beso, un beso muy grande. grande Pero otro Muy pero muy grande Muy pero muy grande A Corina A Pablo Y a Eva ¿Eh? Esta Esta hermosa familia Que arrancó Que arrancó El mismísimo sábado pasado Así es Estamos muy contentos De ¿eh? que haya sumado o Se siguen sumando integrantes A esta gran familia De sobre la hora Y, y Evita va a ser pasar nuestra princesita. Sin duda, sin duda. Así que un abrazo enorme para la familia. Yo no sabía bien qué había pasado. Entonces el martes ya no aguanté más y le mandé un mensajito a Corina a ver cómo ha había ido todo. <risa> todo bien. Y efectivamente todo bien. Lo cual para nosotros en cierto es un privilegio. Porque además, suele pasar, Mauro, que cuando uno llega a determinada edad de la vida, uh -huh. uno cree que ya tiene el mazo cerrado de las cartas sentimentales entonces da la sensación que ya están qué bueno el mazo cerrado sin embargo cerrado. aparecen cartas nuevas esas cartas en donde uno se juega entero y allí sí, aparecen sí. estos afectos así que es increíble es increíble, una gran es increíble. Bueno, un hijo de puta con el que laboré solía decir yo tengo cerrada mi lista de cariños ya Este, así que por favor no insistan Y sin embargo la vida no, te da sorpresa No tenés que pensar nunca sin que duda. Es, así, ¿eh? es fabuloso, es fabuloso. Sí, sí, sí. Da tanta vuelta a la vida Bueno y acá estamos, me hace dar la vuelta a la vida Que yo ya tengo ganas de hacer País Narco Segunda parte Ya creo que nos da para segunda y, y, tercera, y tercera parte y tercera, <risa> sí, y tercera parte. Y qué capítulo sería Santa Fe qué capítulo sería Santa Fe No sé si no tendría que arrancar La segunda parte de País Narco con dos o tres capítulos dedicados a la trama santafesina. Y por lo menos esta semana, con la definición que hizo Larroque de narcosocialismo, genera toda una serie de relaciones. Porque en todo caso, el narcosocialismo, si es que existe, obviamente yo creo que no, pero más allá de que exista o no la definición, que de hecho la hizo Larroque, con un fin político, la verdad, de baja calumnia, pero... Lo que es interesante es que si hay un narcosocialismo, en realidad hay narcos partidos políticos en Argentina. Con lo cual, si hay narcos partidos políticos, ¿en qué tipo de democracia nosotros vivimos? Porque eso también es interesante. Habría que contestarle a Larroque si él conoce el funcionamiento de partidos políticos a partir del narcotráfico. ¿Por qué los conoce? Si no, no es socialista. Y yo incorporaría un dato más, que es que, que en país narco 1... está muy bien explicado eh, la campaña presidencial de la fórmula Cristina Cobos es decir de la fórmula del Frente para la Victoria que ganó en las elecciones de 2007 no, es, no solo no está denunciada está fácticamente comprobada que fue sostenida sobre la base de los entre comillas aportes de un conjunto de droguerías y empresas farmacéuticas que están involucradas investigadas en la causa de la efedrina claro y esto digamos no es una denuncia en el aire. Hay pruebas, hay elementos contundentes y no solo eso, lo que es peor, los fondos provenientes del supuesto aporte de estas empresas no eran tales, venían de otro lugar, absolutamente indefinido, y a estas empresas ligadas, insisto, al negocio de la efedrina se las utilizó, por supuesto, a cambio de dinero para hacer una suerte de pantalla o una la... máscara, para lavar esa estafa. Sí, sí, sí, sí. Con lo cual, digo, eh, si la Roque afirma esto, perfectamente es porque debe entender que el, el a poco penarco o la palabra narco antes de la denominación partidaria bien podría, lamentablemente, incorporarse eh, delante de la palabra gobierno. Sí, sí, sí, y delante de cualquier partido político, uh -huh. por lo menos de los grandes. Por eso es tan interesante ver hasta dónde el exabrupto, en realidad... ...no revela el conocimiento previo que debe tener la Roque... ...de cómo funciona la política del oficialismo... ...o parte de la política del oficialismo... ...no estamos diciendo toda, pero sí parte, como siempre decimos... ...de los famosos nichos de corrupción institucionales... ...porque el caso Santa Fe lo que exhibe... ...es cómo el narcotráfico se mete en el Estado... ...ya funciona dentro del Estado, como lo había demostrado y lo dijimos uh -huh. en alguna de las radios de aquí de Buenos Aires... que tuvieron la amabilidad de llamarnos, Mauro, gracias... a la gentileza que tuviste de publicar la nota en El Guardián... allí lo que aparece con más absolutamente claridad... lo que había denunciado Regino Maders. alguna vez yo te dije que el caso Regino Maders inauguraba en la Argentina lo que significaba el Estado... ...cooptado por el narcotráfico y distribuyendo droga... ...a partir de las camionetas de la empresa provincial de energía de Córdoba... ...6 de septiembre de 1991... ...y allí el autor intelectual de toda esta ingeniería política económica... ...era el que fue candidato a presidente de la nación... ...fue senador nacional y tres veces gobernador de la provincia de Córdoba... ...como Eduardo César Ángelos... ...un hombre que sabe mucho de esto... ...él tranquilamente podría dar cátedra de lo que significa... ...la narcopolicía, los narcoestados la narcodemocracia. Me parece que podría hablar tranquilamente, Ángelos, de todo eso porque lo sabe en carne propia por aquel asesinato de Regino Maders el 6 de septiembre del 91. Te diría que allí es donde aparece por primera vez de forma tan notoria la participación de funcionarios de un Estado como el cordobés vinculado a la distribución de la droga. Vos sabés que cada vez, desgraciadamente, cuando me formulan esa pregunta que deriva del nombre de nuestro libro ¿Argentina es realmente un país narco? ...cada vez estoy más convencido... ...que no estamos haciendo mucho... ...para que se moten o no los cuelguen... Eh, como, ...como un cartelito... ...colgado de un piolincito, ¿no?... ...del cuello... ...porque realmente... ...no solo lo que está ocurriendo en Santa Fe... ...también lo decíamos la semana pasada... ...lo de Santa Fe forma parte de un conjunto de irregularidades que a nivel país hoy todavía se siguen cristalizando en decisiones equivocadas y en formas de entender el control del narcotráfico que indudablemente nos hablan a las claras de un descontrol más que sí, de un sí. control. Lo que aconteció esta semana también se incorpora a esta agenda y es la detención de este narco colombiano tan famoso aparentemente como es López Londoño, el, el conocido como Mi Sangre, un tipo al que una vez más una autoridad de gobierno, como es en este caso el viceministro de Seguridad Sergio Berni, calificó como el narcotraficante más importante del planeta, el hombre más buscado desde Pablo Escobar Gaviria. Y cuando en general un funcionario hace eso, acordate de Aníbal Fernández, calificando a Mario Roberto Segovia como el... El rey el de la Efedrina. Sí. El rey de Efedrina. El este. El mozo. De el croto, mozo de Poet. Que vos decías... El mozo del club provincial de Rosario. Decía esto, el rey de, el rey de la Efedrina. Mostraba la foto y vos decías, este es el rey de la Efedrina. <risa> Fede era el príncipe. Claro. ¿no? Entonces, Entonces, cuando Berni apareció calificando a este colombiano como el más importante, todo, automáticamente me vino a la mente Aníbal y dije... No se están vendiendo algo raro. Sí. ¿no? Algo raro hay. Esa es una característica que a veces me la reprocho. Me encantaría comerme las versiones oficiales y quedarme tranquilo. Sí, en pero caso. no seríamos periodistas. Y cuando sentí eso dije, no, no puede ser. Entonces, ¿qué, qué hicimos? Bueno, esta semana nos pusimos a investigar. ¿Quién es Harry López Londoño? Este, ¿Mi sangre? ¿De dónde sale? ¿Cómo está compuesto su entorno? ¿A qué se dedicaba? Y la verdad... Si este tipo es el sucesor de Pablo Escobar Gaviria, el narcotráfico está en problemas. Es más, podemos tener esperanza de terminar con el narcotráfico. Sí, sí, a las claras. Este personaje es, es un asesino, es un sicario, es un jefe de sicarios. Era el responsable de una banda que tiene en su cacha, de la pistola marcada, más de 3.000 muertes, un tipo un tipo sanguinario, un tipo feroz un hombre utilizado por la derecha colombiana y por las, los grupos paramilitares de derecha colombiana como las Autodefensas Unidas para asesinar recordemos que en Colombia de la mano de, la, de las presidencias anteriores a la actual se instaló lo que se denominó un plan, el Plan Colombia que fue el más brutal genocidio, a ver, el Plan Colombia tiene más desaparecido que la dictadura argentina sí, sí. se habla de casi 50.000 Colombianos o personas que desaparecieron o que fueron asesinadas y cuyos cadáveres nunca se encontraron producto de esta supuesta lucha contra el narcotráfico que el gobierno colombiano encaró con la inspiración y el presupuesto que le puso la embajada norteamericana y todo el departamento de estado norteamericano, esto hay que decirlo el objetivo final era el combate contra las fuerzas armadas revolucionarias colombianas, la FARC que tenían y aún tienen todavía vastos sectores del territorio colombiano ocupado y que se financiaban con el dinero de determinado grupo narco de algunos de los carteles. Ahora, las Autodefensas Unidas de Colombia, además de financiarse con los recursos de la DEA y del gobierno de Colombia, también se financiaban con recursos del narcotráfico, porque lo que hacían era controlar a los otros carteles. Sí, lo más parecido a esto que le está contando Mauro, piensen en las películas de Al Capone... En la década del 20, en donde las mafias tienen un pensamiento, por supuesto, conservador, de derecha, y al mismo tiempo se alimentan de aquello que se prohíbe para la venta. En aquel momento el alcohol, en los Estados Unidos, hoy la cuestión de la cocaína y otro tipo de drogas. Es la misma metodología. El Estado a favor de ciertos sectores, y esos sectores favorecidos son sectores violentos, conservadores, sectores paramilitares, parapoliciales, y es casi la misma matriz, le diría. Uh -huh. Vamos a empezar a, a desgranar esta semana a propósito de lo que ha venido ocurriendo, no solo con las acusaciones cruzadas sobre eh, narcosocialismo, sobre ineficacia por parte del gobierno nacional para controlar, sino en general sobre las relaciones que de esto se estableció con esa realidad que nos toca vivir a los argentinos. Yo te propongo arrancar escuchando una serie de audios con gente con la que hemos conversado a lo largo de esta semana. Vos mirá cómo contextualiza, de qué manera adecuada contextualiza uno de los tipos que para mí más se entiende de la problemática narco y del crimen complejo en nuestro país, como es el actual diputado provincial, pero ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y ex viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Zain. De qué manera Zain caracteriza el momento, la situación de Santa Fe, y el contexto en el que se produce esta acusación de narcosocialistas. Cuando el poder político decide intervenir sobre cuerpos policiales que están fuertemente corrompidos en el marco de un acuerdo político de base porque la ley que crea la Policía General de Portuaria fue apoyada por todos los sectores políticos en el Congreso Nacional y al mismo tiempo hay un equipo de gestión con un plan estratégico claro me parece que se puede, esto es lo que le falta a la política. Yo creo hoy que a nivel federal y también en las provincias es necesario crear organismos policiales específicamente abocados a, al control del crimen organizado. La Argentina necesita una agencia federal de seguridad compleja que tenga un circuito federal eh, de inteligencia y operativo de investigación sobre el crimen organizado en nuestro país tiene que estar por fuera de las cuatro fuerzas federales porque claramente la Argentina no tiene una estrategia unificada en materia de control policial del crimen organizado porque cada una de las policías y fuerzas de seguridad hacen su propia política Yo dirigí una policía durante cuatro años y nunca tuve una sola reunión donde abordáramos el tema del control del narcotráfico y además la influencia de la DEA La DEA es una de las organizaciones más perniciosas para nuestro país porque la DEA cuando ejerce el control directo sobre áreas clave de las Fuerzas Federales de Seguridad, lo hace para poder trabajar sobre la base de sus intereses, que no son los nuestros. Entonces controla sectores de gendarmería, controla sectores de prefectura, ha tenido una relación privilegiada con la Policía Federal durante los últimos años, y esto es muy pernicioso porque la DEA tiene sus propios intereses, y cuando tiene que dejar pasar droga la deja pasar. Estas son políticas que requieren soberanía. Y que me parece que están faltando en nuestro país... ...porque en nuestro país no se discutió para qué están las policías... ...y no se discutió el sistema de seguridad pública... ...y no entiendo por qué no se hace hoy. Qué interesante... ...qué tipo que... ...a ver, vamos a poner en claro... ...Marcelo trabaja hoy dentro de un partido... ...que está alineado con el oficialismo nacional... ...que es el nuevo encuentro de Martín Sabatella... Sí, sí. ...y es diputado provincial por esa fuerza... ...que insisto, tributa a las aguas del quinerismo... Sin embargo, como vemos, no tiene demasiado empacho en caracterizar la situación claramente de la manera en la que uno la percibe. ¿no? Y además, diciendo con todo esto el grado de complicidad que hay desde distintos lugares del Estado Nacional, desde el gobierno nacional, uh -huh. con relación a esta cuestión del narcotráfico. Insistimos en esta cuestión que siempre terminan diciendo los propios funcionarios, cuando ellos dicen tenemos poco presupuesto. El tener po poco presupuesto es la más clara demostración de una política que en lugar de favorecer la lucha contra el narcotráfico, favorece al narcotráfico vamos al caso santafesino, porque esta semana tuve oportunidad de conversar con varios representantes de la política santafesina algunos con representación actual en términos parlamentarios otros con una representación muy importante hasta hace muy poco tiempo como es el caso del exgobernador Hermes Binner, con quien hablé esta semana, y escuchá ¿Cuál es el análisis que hace de la situación que se vive en materia de narcotráfico en nuestro país? Y en este contexto también, ¿qué pasa en su, tú, la de todos ustedes, Santa Fe? Uh -huh. No hemos hecho lo necesario para resolver los problemas que hoy nos sorprenden. Eh, hay un punto de partida que es fundamental, ¿no? ¿Cómo hacemos para reunir a todas las fuerzas de seguridad del país, nacionales, provinciales, para hacer el mapa del delito en el país? Usted sabe que en lo que va del año, la policía de Santa Fe ha detectado más de mil procedimientos uh -huh. y prácticamente la mayoría están vinculados a las rutas nacionales 11 y 34. De manera que estamos hablando de una tendencia muy marcada hacia los países que producen cocaína o marihuana. Creo que estas cuestiones, si no se atacan con los tres poderes del Estado y además con todas las fuerzas policiales que tenemos, va a ser muy difícil de resolver. Necesitamos que cuando hay un delito federal, bueno, sea tratado por la justicia federal. Y cuando es un delito provincial, por supuesto que le corresponde a, a las provincias. Pero también es cierto que en esta independencia de los tres poderes, además de la coordinación de las fuerzas de seguridad de esta independencia de los tres poderes, ...es lo que tiene que eh, desarrollarse con más profundidad nuestro país... ...y allí vamos a encontrar muchos beneficios, ¿no?... ...que significa precisamente darle cabida a los poderes... ...que tienen como objetivo muy definido... ...tanto legislar como ejecutar o como juzgar. Yo no le quiero bajar el nivel de la discusión... ...pero acabo de recibir un mensaje... ...sobre alguien a quien aludimos recientemente en el programa... ...que además viene con foto el mensaje... Y dice así, a Eva le aburre un poco el socialismo. Y ni hablar el narcosocialismo. Va, no se banca Wiener, dice los voceros de Eva. Y encima nació el 27 de octubre, dice. Y anda con un chupete y con un pingüino. Claro. Por supuesto, agradece los saludos, se despertó. 7.50 atenta, ganamos un oyente... Nos manda un beso grande Corina. Mira esta foto. Mira lo que es, es una cosita hermosa. Mirá lo y que nosotros hablando de narcotráfico. Mira con esta belleza. Pero y ahí es... está, por eso mismo. Por eso mismo. Por nuestros pibes, por, por Evita, por Isabela, por nuestras hijas, por nuestros hijos. Justamente hablamos de estas cosas para generar conciencia y pelear contra eso. Vos sabés que... Hemos constituido una multisectorial en Rosario contra el narcotráfico y la corrupción policial porque creemos que los partidos del sistema efectivamente favorecen al narcotráfico. Porque se han pasado chicaneando esta semana quién tenía o no la culpa. No ayuda mucho tampoco a la historia del socialismo, lo que acaba de decir el doctor Hermes Wiener. Da la sensación que tiene un nivel de superficialidad alevoso. Y esto tiene poco que ver, absolutamente poco que ver con lo que necesita la gente en Santa Fe y en la Argentina. Decir que la justicia provincial se tiene que hacer cargo de los delitos provinciales y que la justicia federal se tiene que hacer cargo de los delitos federales... Pero Grullo lo hubiera hecho mejor. Yo creo que una maestra de quinto grado te lo dice. Una maestra de quinto grado. El problema grande es que es el principal candidato a presidente por la oposición es muy triste démosle tiempo démosle tiempo bueno eh, hay más testimonios va a crecer hay más testimonios entre otros entre otros de un dirigente socialista también Escucha lo que dice el diputado Zabalsa un hombre también, Juan Carlos Juan Carlos Zabalsa también del riñón del socialismo santafesino pero Zabalsa tiene calle pero con una mirada mucho más calle Escúchalo con el tema policial, yo le garantizo a usted que desde que iniciamos el gobierno del Frente Progresista se ha hecho mucho por introducir cambios en la estructura policial, pero evidentemente todo lo que se ha hecho ha sido insuficiente. Hay una situación que hay que superar por un cambio de forma de conducción ...y de, de cambiar esta estructura jerárquica que tiene la policía... ...que por otra parte es heredada de muchos años... ...y que no es simple y que no conozco demasiadas experiencias exitosas en el país. Estamos absolutamente convencidos que no hay ninguna complicidad desde la política... ...con cualquier hecho de corrupción. Este es el primer tema... El segundo tema es el tema federal, uh -huh. que es el tema del narcotráfico, de la lucha y de la prevención de la presencia de narcotráfico en Argentina. Nueve años tiene el gobierno Kinerita y esto viene creciendo exponencialmente en el país. Creo que esto es el error profundo de una construcción que se basa en determinados hechos anecdóticos, pero que no va al fondo de las cosas. Nosotros necesitamos tener una política de prevención y de lucha contra el narcotráfico y que esa política sea coordinada entre la nación y las, y las diferentes provincias. Bueno, a riesgo de ser inentendible... Lance. A riesgo de ser inentendible, hay que definir algo. Porque si no... Da la sensación que cada uno dice algo, pero no llega a nada. ¿El narcotráfico qué es? El narcotráfico hoy es el circuito de dinero fresco que tiene el sistema capitalista, por donde entra más guita a los bancos. Por lo tanto, el sistema se maneja con el dinero del narcotráfico. Si el sistema se maneja por el dinero del narcotráfico... ...todo lo que depende del sistema... ...y todo lo que haga funcionar al sistema... ...y todo lo que haga reciclar al sistema... ...se maneja con el narcotráfico. Entonces cuando Zabalsa dice que hay que profundizar... ...la profundización de la lucha contra el narcotráfico... ...es la profundización de la lucha contra el capitalismo. Vamos a suponer... ...esta es una definición de un tarado de izquierda... ...como lo soy yo. Entonces vamos a suponer... ...que frente a eso... ...no todos estén de acuerdo... ...hagamos una que sepamos todo... ...como decíamos en la peña... ...cantemos una que sepamos todo... ...¿cuál es la primera que sepamos todo? ...luchar contra la corrupción policial... ...¿ahí se hizo algo? ...no... ...y ahí está la complicidad política... Claro. ...tanto del peronismo... ...como del socialismo... ...y queda claro... ...que la cabeza de la serpiente emerge... ...porque la cabeza de la Santa Fecina Sociedad Anónima... ...fue elegida y ratificada... ...por el gobierno de Wiener Bonfatti. Eso se tiene que hacer cargo. La cabeza de la serpiente. Claro que la cabeza de la serpiente tiene un cuerpo y tuvo un huevo. El huevo de la serpiente y el cuerpo de la serpiente... ...se desarrolló durante 24 años de gobierno de peronismo al revés... ...en la provincia de Santa Fe. Y a todo eso, un contexto nacional... ...en donde la cuestión del narcotráfico cada vez más... ...perfora todos los sectores de la vida institucional de la Argentina. Escuchá lo que plantea otra de las personas que más sabe sobre delito complejo en de nuestro país, como es la fiscal Mónica Cuñarro, que fue integrante del comité que el propio Gobierno Nacional creó para analizar la problemática del narcotráfico y de las adicciones en nuestro país. Tiene una mirada muy interesante sobre este fenómeno que vincula a la política, al narcotráfico, y con un nexo muy peligroso, las fuerzas de seguridad. ¿Por qué hay nichos de corrupción? Primero nosotros, en un documento público, los magistrados, hablamos del fenómeno de la corrupción en las fuerzas provinciales y federales, que es un fenómeno nuevo, que comienza en el año 89. Antes, las fuerzas provinciales y federales tenían nichos de corrupción con prostitución de mayores y con juego, pero no con drogas. estos nichos de corrupción han crecido y también se evidencian nichos de corrupción entre algunas fuerzas con algunos políticos. Y la otra cuestión era el tema de hacer estadísticas. Entonces a usted le muestran un número, decomisamos 200 kilos de cocaína, ningún detenido. Como vimos que eso se repetía todo el tiempo, sugerimos hacer un sistema que tuvo muchos problemas para la implementación porque necesita que cada fuerza provincial provea datos y si no los proveen es porque no hay de parte de algunos gobernadores la decisión política de hacer algo en serio. Y si usted me pregunta a mí por qué no la hay la respuesta que yo tengo es tienen miedo de enfrentarse a sus fuerzas provinciales porque hoy los posibles problemas o golpes de Estado definitivamente no salen de las fuerzas armadas sino que son provocados por sectores eh, de las policías provinciales o Uh, federales entonces tienen miedo el miedo paraliza y si paraliza no se toman decisiones y esto sigue aumentando Mónica Cuñarro es esta pensaba pensaba qué complejo que es sacar una conclusión definitiva sobre este tema no o sea indudablemente no se termina el problema descabezando a la cúpula de una policía provincial ni deteniendo a un supuesto narco que tal vez no sea tal, y en definitiva mega narco, tal vez sea un asesino a sueldo de otros poderes más siniestros. Lo que sí estoy casi prácticamente convencido es que hoy la Argentina sigue siendo una plataforma más que confortable para los narconegocios. Y si eso no se no se aborda y no se ataca de raíz si eso no se plantea como realmente una política de Estado que termine por eliminar, no solo con los nichos, sino con el origen de estas cuestiones, estamos en problemas serios. Todos. Socialistas, justicialistas, radicales, y el enorme conjunto de ciudadanos a los que los partidos políticos no nos representan, pero que también tenemos hijos víctimas de estos hijos de puta. Sobre la, hora. sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. 4010-7157 y 011. 4010-7158. Son las dos líneas telefónicas que Splendid nos presta hasta las 10 de la mañana. Está con nosotros como generalmente suele ocurrir ahora, 8 y media de la mañana. <risa> Pepeu, ¿cómo le va, maestro? ¿Cómo les va? ¿Cómo Ven anda? Venimos eh, mal, ¿eh? Venimos sí, mal, Pepe. Sí, está eh. complicadito. Parece que mete mano el amigo sube el, en el equipo, ¿no? Sí, por suerte este fin de ver, semana cambios. no nos toca. No, Jugamos el lunes. Esperamos lunes. Jugamos hasta el lunes. Avellaneda juega el lunes. Independiente y Racing juega el lunes. Sí, señor. ¿Qué va a ser? Venimos, veníamos de bien y de pronto un empate. Está bien que eran los dos punteros, ¿no? Claro, claro. Un empate pero pero bueno, con una derrota. un poquito no. de la realidad del equipo. Eh. Ah, buena. y bueno. ¿Qué tiene para contarnos, mi amigo? Bueno, hablamos un poquito de las inundaciones, Mauro. Todavía quedan 3.000 evacuados por las inundaciones de la provincia de Buenos Aires. Según las autoridades bonaerenses, la mayoría de los desplazados son de Esteban Echeverría y La Matanza, pero también quedan en Navarro y Luján. Aseguran que el panorama es alentador porque siguen bajando las aguas en la medida que no ocurran nuevas lluvias. Liberaron a los conductores de los vehículos que chocaron en Jujuy. Se trata de los choferes de un camión y un colectivo ...que colisionaron el martes y provocaron la muerte de cuatro personas y heridas a otras 75. De todas maneras, avanza la investigación y la justicia realizará pericias sobre el teléfono celular... ...del conductor del ómnibus, quien habría estado enviando mensajes de texto en el momento del choque. Y la última tiene que ver con el fútbol, hoy sigue la decimotercera fecha del torneo inicial... ...a las cuatro y diez de la tarde van a jugar Argentino Junior con San Martín de San Juan... A la misma hora van a jugar Unión y Estudiantes. Un clásico entre Boca y San Lorenzo se jugará desde las 18 y 15 y van a cerrar la fecha este sábado a las 20 y 20, Arsenal y Vélez. ...pasan de las 8... ...a vos te quedó un audio, ¿no?... ...te quedó... ...te quedó el amigo Berni... ...bueno... ...vamos a escuchar a Sergio Berni... ...cómo no... ...cuando presentaba... ...pomposamente... ...la detención... ...de este señor López Londoño... Bueno, lo que me tenés que explicar... ...por qué este tipo... ...siendo simplemente un sicario... ...tenía tanta plata... ...ahí vamos... Escúchalo, a Berni primero... ...para nuestro gobierno nacional... ...es un día muy importante porque en el día de ayer hemos capturado al narco criminal más buscado y más importante eh, una investigación muy prolija, muy profunda, con mucha responsabilidad por parte de la Secretaría de Inteligencia, por parte de las eh, fuerzas de seguridad este, federales y es el producto de, y el, del compromiso de la lucha contra el narcotráfico. La verdad como argentino me siento orgulloso porque ha sido una, inve una investigación no solamente con muchos recursos humanos y recursos tecnológicos, sino por la responsabilidad que se hizo, calcule que este hombre eh, se había movido por toda Sudamérica este, y no había podido ser este, capturado. Para nosotros es, es muy importante esto, eh, porque eh, el compromiso que tiene este gobierno en la lucha contra el narcotráfico, en la guerra que le estamos dando al narcotráfico, le vuelvo a repetir, esta es la noticia más importante en la lucha contra el narcotráfico en el mundo. Un poco fuerte, ¿no? O sea, digo, la grandilocuencia con la que se presentó esta detención, como les decíamos al comienzo del programa, nos hacía suponer que indudablemente algo había detrás de esta detención. Henry este este este amigo Henry Jesús López Londoño conocido por todos en Colombia como Mi Sangre, era como les contábamos, un personaje importante dentro de la vida colombiana que había tenido una participación muy activa en la guerra contra, no el narcotráfico sino contra los sectores del narcotráfico que no podía controlar el Departamento de Estado norteamericano porque como ustedes saben, y les contábamos también recién, la disputa que hay en Colombia, no es por eliminar al narcotráfico, sino por ver quién lo controla. El narcotráfico es, después de la venta de armas, el negocio más monumental que hay hoy en la Tierra, y por ende, controlarlo, regularlo, establecer los canales a través de los cuales zafa uno y entra el otro, es un poder del carajo, y ese poder a nivel mundial hoy lo ejerce la Agencia de Control Antinarcótico de los Estados Unidos que fue creada hace ya muchos años, pero con el objetivo de combatir el narcotráfico, pero que en realidad siempre tuvo como motivación principal de su existencia esto, ¿no? De op claro, operar como un regulador. Es una empresa estatal estadounidense que se mete en el negocio de la droga. Ahora piense, y Como empresa estatal sale a competir. ¿Y bien, tiene con qué? Claro, tiene armas, supuesto. tiene un montón de cosas. López Londoño estuvo en la Argentina, en el 2008. Vino, pidió asilo político él y toda su familia se lo negaron no había muchos argumentos claros en ese momento pero en principio se lo negaron ¿por qué? porque cuando vos requerís asilo político tenés que argumentar las razones que justifiquen esa solicitud sí. y por ende la aceptación del Estado al que se lo pedís en el caso de la Argentina se entendió, insisto 2008, hace cuatro años que no había esos elementos y se fue ahora López Doño regresa en diciembre del año pasado. E ingresa a la Argentina... ...con una documentación falsificada. Pero también viene con su familia. Y atención, esto es clave. Porque si él había venido en el 2008... ...e intentó radicarse por derecha... ...a través del pedido a la solicitud de un asilo político... ...él y su familia. Y se lo negaron. Cuando tres años después... ...volvió a intentar ingresar al país... Aun cuando él viniera con documento falsificado. Cosa que, ya a esta altura del partido de la Argentina, debería uno presumir que tiene elementos como para poder sortear la dificultad que representa una falsificación documental. Pero bueno, supongamos que son tan salames que no pudieron darse cuenta. ¿Y la familia? Si la familia nunca, ni antes ni en diciembre, entró con nombres cambiados. A la familia se le concedió documentación argentina incluso esas personas, tanto su mujer como su hijo menor y un dato que se conoció poco Londoño fue papá sí, sí. de un argentinito de un argentino, sí es. a principios, en marzo abril de este año con lo cual es un elemento de mayor peso todavía que habla a las claras de la intención de Londoño de erradicarse acá Londoño no estaba de paso en la Argentina no es como dice Bernie una golondrina que vino pasó, hizo un negocio y se las tomó Pero además lo conocían a Andoño. Cuando hace exactamente un año y ocho meses nosotros les contábamos las alternativas detrás del de narcoescándalo que promovió la detención de un avión en el aeropuerto de Barcelona con 944 kilos de cocaína. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Piloteadas por los dos hijos del brigadier del Menemato, ¿Se acuerdan de Juliá, del, del Brigadier Juliá? Bueno, los dos hijos que iban en aquel avión llevaban casi una tonelada de merca que había salido de aquí, de la Argentina. Había sido cargada en una base aérea militar. Y ese avión, después de estar lleno de la merca con la que iba a llegar a España, estuvo más de 26 horas en un hangar del aeropuerto de Ceiza. filmado con cámaras de las de seguridad del aeropuerto, que demostraron que nadie... Ni siquiera le abrió la puerta para ver si había olor a cocaína. Parece la película gánster americano. <risa> cuando traen la droga con aviones militares, los cargan los soldados estadounidenses que están en Asia y le cargan todo el opio para que se reciba en Estados Unidos. Es el mismo argumento Exactamente, la misma, el mismo esquema. eso en televisión, mire, lo pongo usted en off y pongo la imagen de Pero el es el mismo americano. esquema negro porque después era cantado ...que esa operación iba a caer... ...que la iban a voltear... ...porque fue armada para eso... ...porque los Juliás fueron carne de cañón... ...de un operativo que tenía... ...dos motivaciones... ...una... ...era mostrar una eficiencia... ...en el control de la droga... ...esto de que siempre decimos... ...por cada tonelada que decomisan... ...hay otras 10 que pasan por el costado... Sí, sí. ...y me estoy quedando corto... ...y la otra era mostrar que la Argentina... ...tiene sigue teniendo, me hago cargo de lo que digo controles muy laxos para que estas cosas puedan pasar porque además no fue casual que la carga se haya hecho en el lugar que se hizo ni que el avión haya estado esperando 25 horas en un hangar del aeropuerto internacional de Seiza no fue algo, no salió en un container oculto, no fue evidente que estuvo armado eso según la investigación que lleva adelante la justicia de España, la justicia catalana y cuyos documentos Muchos de ellos están en el juzgado argentino, que funciona en espejo con aquella causa judicial. Esa droga se la proveyó a los Juliá un tal Henry. Un personaje que está en los contactos telefónicos de los celulares de los Juliá decomisados cuando los detienen en Barcelona. Ese Henry, bien puede ser... Mi sangre. Entonces, a ver, a ver si te cierra. Este tipo articuló, como muchos otros... Capítulo 2 de, de, de Painarco. Pai Ese personaje Víctor Almanza, que por supuesto no se llama sí, así sí. Que me cuenta de qué manera Él armaba los operativos, compraba la droga Este tipo era un agente de la DEA Encubierto detrás de la figura de un narcotraficante Y acá lo que tenemos Estoy diciéndoles algo Que es, que, que es producto no solo de un análisis Sino de información que manejamos Lo que estamos diciendo Es que este personaje trabajaba Para la DEA Si tenía, a ver, si tenía credencial, número de seguro social, no lo sé. Supongo que no. Pero este tipo, la DEA lo protegió en Colombia porque fue funcional para su tarea asesina y lo estaba protegiendo en la Argentina. Nadie pasa 10 meses en el país con toda su familia, aún con documento falso, compra automóviles de alta gama, alquila propiedades en diferentes countries y efectúa gastos suntuosos como los que hizo este personaje y su familia si no tiene protección. Y ese nivel de protección no te la da un canacoimeado. Ni siquiera un toñoli te la da. No, no, claro. Porque ese nivel de protección que, tra que trasciende distritos y jurisdicciones solo te la puede dar un gobierno... Nacional. O un organismo como la DEA que trasciende con su poder las fronteras de los países. por qué cayó ahora si estaba protegido por la DEA? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Yo creo, yo creo que el, la articulación de hechos que se dieron en las últimas semanas que hablan de una tensión muy fuerte diplomática entre los gobiernos de Estados Unidos y de la Argentina producto de, un, de una serie de episodios muy públicos no eh, la, la Fragata Libertad y los fondos buitre eh, el, otro, el otro episodio fue la reunión tan cuestionada por el Departamento de Estado norteamericano cuestionada en blanco y cuestionada por abajo de la cuerda entre el canciller argentino Y el, y el gobierno iraní, los representantes del gobierno iraní hay un nivel de tensión diplomático entre los Estados Unidos y la Argentina, en el cual la lectura que se hace desde la Argentina es que existe una intención de torpedear la línea de flotación del gobierno nacional esto podría interpretarse como un pase de factura esto sería algo así como vos me tenés a este tipo acá yo te lo estoy bancando el gobierno argentino no puede decir que no sabía que este tipo estaba acá no lo puede decir. Pero entonces, si vos si le volteás lo... al tipo, ¿no estás volteando un proyecto de la DEA? Si vos volteás al tipo, lo que estás haciendo es devolver una provocación. Y las provocaciones, cuando se devuelven, vamos a decirlo en términos... Parezco Carriolla, ¿no? Espérense en las próximas dos semanas, <risa> tres, no más, no más, una devolución en el pase de factura. ¿Qué significa otro Narcoyet...? ¿Qué significa un, algún cadáver flotando en algún río? De esos que hacen escándalo? Alguna camioneta oficial cargada con droga. Por ejemplo, y si te digo un funcionario importante, vinculado con una causa... No, esto lo puedo contar. Esto no te lo cuento cuando se apaga la luz. Un funcionario muy importante, vinculado con una de las causas más resonantes de narcotráfico en la Argentina. Pero vinculado mal, groseramente una que en este momento se está juzgando en un tribunal provincial aquí en la provincia de Buenos Aires, también puede ser una alternativa. Estos son pases de factura. A este tipo no lo tocan si no hay un guiño para tocarlo. A ver, cuando lo detuvieron, el tipo no estaba en, en la Sierra Maestra, camuflado. Estaba comiendo espagueti en un, en un boliche en Pilar. Y se iba a su... Cuando terminaba ahí... Se iba a Exaltación de la Cruz... A su country... Y tenía la familia en Nordelta... O sea... El tipo estaba cómodo... Estaba tranquilo... Con está la impunidad... Exacto... Porque se sentía así... Ahora... La otra pregunta que me quedó... Es muy dramático lo que te cuento... No, no, no, no... No, no... no, Me parece que es sí, sí. real... <risa> el, el turco como se arrugó... El asunto es asumir... ¿A dónde volvemos, turco? Asumir ¿Así? la realidad... Sí. Ahora... Si el tipo era sicario... Sí... ¿Por qué tanta plata? Bueno... A ver... Lo, los sicarios... Vos pensá esto Cuando en Colombia El narcotráfico comienza a ser perseguido sí, sí. Y empiezan a desplazarse Porque los asesinan Porque se van retirando A los grandes capos A los, a los señores de la droga Como eran Escobar Gaviria, Carlos Leder sí, sí, Esos sí. personajes empiezan a retirarse Los que aparecen, los que emergen Como responsables del negocio que quedaba El negocio remanente, sí, por sí. cierto El negocio es, que le deja la DEA Exactamente, ¿verdad? son los guardaespaldas de esos personajes son esos hombres es americanos americano de exacto nuevo. Son, los, son los hombres oscos esos tipos violentos y asesinos que trabajaban cuidándole las espaldas a esos grandes señores y este pibe porque es un pibe tiene 41 años sí, sí. este no es capo de un cartel. ¿Qué cartel? No hay... Primero no hay más carteles en Colombia. Olvídense, no hay más carteles. Hay un conjunto de grupos que se dedican a esto Sociedades con las super... anónimas como Exacto. la policía, con la supervisión con la supervisión muy detallada de la DEA. Pero además, este personaje no tiene ni siquiera la pericia que tenían aquellos para organizar los grandes operativos si no fuera porque la DEA le da todo para que lo haga. Este tipo es un asesino. A ver, no lo estamos defendiendo, ¿no? ¿eh? no no claramente está no. claro que no estamos diciendo que es un angelito es un reverendo hijo de puta y, yo, y le mando saludo al abogado que me está escuchando que el abogado de, de narco habló me parece en una revista sí sí lo vamos a estuve a punto de pens pensaba en sacarlo pero medio no sé qué de todos modos ellos también saben hasta los que lo defienden saben quién es Los defensores son los que más saben. <risa> un saludo para el doctor Varela. Sí. Bueno, ay, ay, ay, de esto hablábamos, ¿no? 47, pasan de las 8 de la mañana. ¿Dónde se puede comunicar la gente? Bueno, vamos a dar un hándicap. la gente estamos hablando mucho. Seguro. 011-4010-7157, 4010-7158, llámenos y sabe qué, nos puede contar cuál es su sensación porque lo que emerge es una Argentina de la que poco se habla, pero que usted sabe que existe porque lo ve cada día en su barrio. Y el problema grande es el otro lado de la cuenta, porque hay una cuenta millonaria en countries, en autos, en aviones, millonaria en dólares, pero esa es una cuenta. El otro lado es la sangre joven de los pibes en los barrios en el Gran Buenos Aires, en cada provincia. Usted tiene algo para contar seguramente. Llámenos al 4010-7157-4010-7158. de mierda que, sí, fue... sí, que... está porquería <risa> está despedido <risa> sí. que siempre quise decir esa frase nunca me salió bueno esto era drogo cop. se llama esto drogo cop eh, de los redonditos de ricota sí son los redonditos de ricota esto increíble del disco eh, no me gusta más la música eh, que es un claro. disco muy conocido eh, que hizo los redonditos de ricota espera qué es monaca espera que ahora te pido Estoy tratando de desenredar este... No, es que boludo, con razón. ¿Cómo voy a desenredar este? Si es lo que me estaba acordando, porque ¿Qué? uno se engancha con el tema del narcotráfico, porque da la sensación que es descubrir la nueva trama estructural de la Argentina, sí, claro. en definitiva. Me acordaba cuando el juez federal de Rosario di Jerónimo me dijo que había atrapado durante 15 minutos, 15 minutos, a un jefe narco de verdad colombiano, el Reda Reda. Reda Reda, claro, ¿cómo no? 15 minutos lo detuvo. Qué bueno. Y el tipo dijo tiene la posibilidad de hacer un llamado. Sí, como no lo voy a hacer, déme. Okay. Llamó desde un teléfono público. Sí. Y a los 15 minutos tenía 40 mil dólares de fianza y se fue. Qué lindo tener ese Principio teléfono. Principio de los años novenbra. 90 claro, claro. de los novenbra. años 90. Digo esto porque este muchacho, mi sangre, tenía contactos en Rosario también. Exactamente. O sea, unos cuantos contactos tenía. En Rosario, en Rosario varios. Qué, ¿no? ciudad, que qué, qué linda, ciudad que tenemos. Qué linda la Chicago-Argentina. Bueno, vamos a saltar de tema, porque ustedes saben que a lo largo de esta semana hubo un conflicto, hay un conflicto, se está llevando adelante un conflicto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, los trabajadores una vez más, en una disputa cuerpo a cuerpo, poniendo el cuerpo como de costumbre, están tratando de que el gobierno de Daniel Scioli reaccione ante una situación que por supuesto consideran sumamente injusta porque una vez más está ligada a sus salarios, pero también a las condiciones de trabajo en las que vienen desarrollando tareas mucho personal auxiliar, mucha gente a la cual por ejemplo no la están efectivizando, situaciones que están relacionadas con un presupuesto de cara al 2013 que no contempla muchos de estos aspectos y demandas que los laburantes y sobre todo los que trabajan en el Estado vienen efectuando a lo largo de todo el año. Recordemos que a mitad de año nosotros los bonaerenses tuvimos una crisis muy grave producto de que el gobierno decidió pagar el aguinaldo fraccionado luego de una presión y de una lucha muy fuerte los trabajadores lograron que el gobierno retrocediera en esta decisión, pero se viene el fin de año y nada hace suponer que no vuelvan a intentarlo con el otro medio aguinaldo, el de diciembre vamos a escuchar este informe que elaboró nuestra producción con las voces de los representantes de los laburantes en todos los frentes el área de salud el área de los estatales específicamente y la CTA de la provincia de Buenos Aires vamos a rechazar El proyecto de presupuesto del gobernador Scioli, que lo que pretende es consolidar el ajuste que viene ejecutando en el año 2012 para el año 2013. Es uno de los presupuestos más bajos en proporción en su relación con el presupuesto de la provincia de toda la historia. Nosotros estamos reclamando una reforma impositiva en la provincia de Buenos Aires y un aumento de la coparticipación por otro presupuesto en la provincia de Buenos Aires. Hay otras cuestiones que son de fondo, no como por ejemplo la pérdida de más de 6.000 Eh, vacantes en el Estado Provincial. Mantiene los niveles de inversión en políticas sociales que están produciendo el desastre que todos conocen a lo largo del año 2012. En lo que respecta al presupuesto de salud, lo que estamos pidiendo es un 10% del gasto estatal provincial, hoy está en 6,5%. Esto significa un aumento de 4.000 millones para poder cubrir eh, las necesidades básicas que tiene el sistema público de salud en la provincia de Buenos Aires. En el caso del Poder Judicial se va a muchas cuestiones bastante severas no se cubren las vacantes por refuerzo de plantas, no se ponen en funcionamiento organismos creados por ley, juzgados, asesorías, asesorías que fueron creados por ley y que lamentablemente todavía no se han nombrado al personal. Eh, hay problemas con los insumos, con las condiciones edilicias. es decir El presupuesto proyectado para el 2013 eh, en la legislatura significa una disminución relativa con respecto al presupuesto del 2012 que ya de por sí era miserable. No pone pautas a idea en el mismo, reduce en 6.000 los cargos en planta permanente y aumenta exponencialmente ...los cargos en planta temporarias, es decir, la precarización laboral. No se vislumbra por parte del Ejecutivo la intención de reabrir paritarias... ...que en el caso nuestro, más que reabrirlas, es darle continuidad a una paritaria... ...que en el mes de abril el Gobierno decidió cerrar unilateralmente. Tenemos muchas cosas por objetar, pero también muchas cosas por decir para cómo cambiar. No se trata de imponer nada, sino de negociar, que es el derecho que tenemos los trabajadores. 27 pasan de las 8. 4010 7157. 4010 7158. Te queremos escuchar. Llamanos en un ratito a la vuelta del de informativo. Más páginas, Facebook, Twitter, sí, SLH Radio, tenemos ya llegando algunos mensajes. Eh, SLH Radio, arroba, por supuesto, SLH Radio, arroba Mauro Federico. Y llegan varios mensajes sobre estos temas de los que estamos hablando. Pero quería tiene alguna ligazón. Esta semana se debatió, finalmente se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto del senador Aníbal Fernández que postula que los pibes puedan votar a partir de los 16 años. Cada uno tendrá su mirada, para mí está bueno que esto ocurra, pero al margen de esta discusión ocurrió un hecho mínimamente para comentar, ¿no? ¿Qué fue esto que vos decías de la acusación a Boca Jarro que hizo Andrés Larroque, el diputado el diputado nacional del Frente para la Victoria? que acusó, a, en realidad acusó, se refirió en su discurso al socialismo e hizo, hizo una referencia, conozco el socialismo utópico, conozco el socialismo de la teoría ahora nunca había escuchado la existencia del narcosocialismo a mí me hizo acordar, voy a decir una barbaridad, pero a mí me hizo acordar a esos a esos debates en la década del 30 en la época de la década infame en donde el parlamento cobraba un, un renombre porque los personajes, las espadas de la democracia, claro. se, se entreveraban, hay ¿eh? que sé yo, un Lisandro de la Torre, un Alfredo Palacio, este, y dije bueno, yo estaba escuchando eso y dije bueno ahora, va a, ahora agarra la manija alguno del FAP y pero sabes cómo me los morfaba yo si estaba ahí y nunca en mi vida pensé en ser diputado se fueron se levantaron y se fueron, se ofendieron, ¿Qué? yo no entiendo esto, les juro que no lo entendí, por qué con las cosas que uno podía decirle al kirchnerismo. relacionadas con esto, eh. sí, sí, sí. Había un cúmulo, había un cúmulo de elementos con los que uno podía salirle a contestar a esta acusación absolutamente infundada por la forma en la que fue planteada de la Roque. Y se pararon y se fueron. Sí, cosas que no hubiera hecho nunca Alfredo Palacio, por ejemplo. Pero, sabe, la figura que vos pero claro, yo, mirá, yo me acuerdo... Lisandro de la Torre. Claro, alguna, si alguna vez me ha tocado, seguramente a ustedes también, leer y repasar algunas cuestiones ligadas a esos debates que había en aquellas épocas. Uno, el más violento, que incluso costó la vida de un senador. Denso Bordavera. ¿eh? Exactamente, el senador por tu provincia, no que era senador suplente. Eh, fue el debate por las carnes. Se cagaban a puteadas se decían barbaridades traidor impotente y ninguno se le ocurría pararse a e irse yo la verdad no entiendo mucho de política pero si a mí me mojan la oreja o me tocan el traste como intentó hacer la roca el otro día lo último que hago es retirarme salvo que haya una decisión muy acendrada muy largamente preparada de pasar siempre por moderado mejor víctima que polemista porque de esa manera crecen en las encuestas llega un momento que eso puede llegar a ser funcional en determinado tiempo de la historia hoy me parece que ese tiempo de la historia es otro un minuto pasan de las 9 de la mañana noticias en splendid ya volvemos radio splendid informa 9 de la mañana, un minuto en todo el país, temperatura 22 grados, 4 décimos, humedad 61%. López Londoño dijo que entró al país con un pasaporte venezolano. El narcotraficante colombiano, detenido esta semana, habló para una revista desde su celda en la unidad 1 del penal de Ceisa. Entré con un pasaporte venezolano que tramité en ese país antes de que supiera del pedido de la detención, explicó. ...y agregó que lo hizo con otro nombre... ...para proteger su integridad... ...por la persecución que venía sufriendo en su país. Petroleros de Chubut cerraron un acuerdo salarial... ...el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de la provincia... ...y las operadoras del sector... ...acordaron un aumento salarial del 25% hasta diciembre de 2013... ...y que incluirá el pago de un abono no remunerativo de 12 mil pesos... Luego de cerrarse el acuerdo, la cartera laboral instó a las partes involucradas a mantener la paz social y a dar cumplimiento del compromiso. Será un sábado caluroso en la zona metropolitana. La jornada de hoy se presentará con cielo algo parcialmente nublado y la temperatura máxima llegará a los 32 grados. Para mañana se anticipa un cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad de chaparrones y mejoras temporarias, la temperatura oscilará entre los 18 y los 28 grados. En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 22 grados, 4 décimos, humedad 61%. Informó Radio Esplendid. todas las voces. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPhone, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM 990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Espléndid AM 990. Todas las voces. Espacio Publicitario.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 de lunes a viernes, de 9 a 12, con Mauro Federico y Pablo Marquetti. En cumplimiento de la resolución 173-2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires Sociedad Anónima, siendo sus accionistas Corporación Infomedia Sociedad Anónima y Multimedios del Oeste Sociedad Anónima. Y que los estudios y oficinas administrativas Se encuentran localizadas en Freire 932 De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Buen día a día Domingos de 9 a 11 Por Radio Esplende. Actualidad, política, economía Música, cultura, deportes y espectáculos Buen día a día Por Radio Esplende, AM 990 Todas las voces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 Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Seis pasan de las 9 la gente llama. Por suerte. Mira, porque bueno. como, como diría Rubén Aldao, sin ustedes ahí, nosotros acá, ¿para qué? ¿Para qué? <ríe> qué bueno. 40-10. 7157-4010-7158 Como Arielito también, Ariel Federico también, está enfermo hoy Mandámosle un abrazo. mandamos un beso grande a Larry, no sé si estará escuchando, pero andaba con fiebre y con una angina Hoy se le encarga a usted, maestro Así es, Alberto de Sarandí, toda esta corrupción se revierte fácilmente Hay que cambiar la filosofía de vida, darle valor a la gente como lo que es, no por lo que tiene como todos los políticos, Biner está prendido y tiene miedo, todos somos corruptos porque el sistema capitalista genera cagados y cagadores, dice Alberto con una claridad meridiana <risa> Muchas gracias no Alberto No se entendió el amar. eufemismo, Alberto No, la metáfora, 4010-7157 4010-7158 Bueno, acá tenemos je, una oyente desde Rosario, dice, los estoy escuchando al final y los sábados se puede dormir grande sobre la hora, dice una señorita muy bonita ella, ¿eh? Se viste, señora será? No, sé, no se le ve el anillo, Sandra Sicaré, se llama. ¿eh? Una hermosa piba. Le mandamos un beso muy piba. grande, le mandamos un beso muy grande. ¿Qué más tenemos por ahí? Roberto de Avellaneda, sería bueno que alguna vez investigara por dónde sale la droga, de dónde ha hecho la plata el Caballo Suárez del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. Este sindicato había quedado en la quiebra cuando se perdió la línea de bandera en la época de Menem y ahora está construyendo un hotel que están haciendo en caseros en Chacabuco dice Roberto de Avellaneda Sobre esto también se discute mucho Sobre cómo algunos sindicatos y algunos dirigentes sindicales También están vinculados con causas relacionadas al narcotráfico A ver, varios, ¿eh? sobre el mismo tema Pablo Fernández dice no Sería lógico pensar que en el narcotráfico al ser un gran negocio Que mueve millones y millones de dólares Haya quienes estén interesados en dejarlo y en no combatirlo claro. Claramente, claramente Cuando decimos esto de controlarlo, es decir, de regular el negocio, decimos que lo que se hace es armar un combate direccionado hacia los grupos que no controlas para quedarte con esa porción del negocio. Pensalo incluso por la positiva, pensalo en lo que está haciendo Uruguay. Sí. ¿Qué dice Mujica? Yo tengo que participar en el mercado para cuidar la salud de los pibes que consumen. Claro. Esta es toda una decisión política. La DEA también es una decisión de Estado. Lo que pasa que es una decisión del Estado norteamericano para controlar y hacer el negocio de la droga más allá de las consecuencias de salud que tenga. Uh -huh. Pero es una decisión. Juan Rodrigo Álvarez dice, che, esto da para una película. Sí. ¿Este ¿No es un agente encubierto? <ríe> Como en varias de las películas ah, de James Bond. No, impresionante. ¿no? Es genial y tiene razón, eh. Yo creo que es el, el argumento de gánster americano. Sí, sí. Esther De Wilde dice, "¿Dónde quedó el avión con una tonelada de droga en España y nuestro gobierno qué hizo?", te pregunta Mauro. Lo, embar lo embargó un fondo buitre No, no, el avión sí, el avión claro que quedó allá porque forma parte de la prueba de la prueba material de una de las causas más importantes que, que tramitan allá. Seguramente una vez que termine y se cierre esa causa, A la droga uno supone que la habrán eliminado Se habrá incinerado <risa> Y al avión seguramente lo mandarán Dice... Eh, por, se, la, por la fragata de libertad Claro, se lo cambia Sebastián dice acá Se sabe que estos narcos pagan su peaje a la CIA Para solventar las operaciones secretas De los organismos en todo el mundo Bueno, eso es el narco gay Claro ...que surgió en los años 80... ...con el tráfico entre Irán y Nicaragua... ...se hacía en todo esto... del famoso Irán Contras... ...formaba parte de esto... ...Adriana de Quilmes... ...me asombra y me asusta... ...todo lo que están contando... ...¿cómo se sale de esto?... ...ningún gobierno podrá gobernar con esta realidad... ...a menos que tenga el pueblo detrás... ...y tenga voluntad real de salir de esto... ...dice Adriana de Quilmes... ...está claro que... ...me parece que... ...la clave si es que existe una... ...me parece que son varias pero tiene que ver con una decisión política muy férrea que debería estar sostenida por no solo el gobierno de turno, sino por todas las fuerzas políticas que comprometan que comprometan en serio, cosa que es muy difícil desgraciadamente, a, a, a sacar estos personajes del medio. El problema, como bien se los contábamos con Carlos recién, es que la política utiliza al narcotráfico y se utilizan mutuamente, protegiendo un negocio del que algunos... ...lo utilizan para consolidar su poder político... ...y otros lo utilizan para reproducirlo... ...en otras partes del planeta. Y lo otro que hay que decir Mauro... ...que el narcotráfico es la consecuencia directa... ...de un país saqueado... ...cuando se destruyó el trabajo estable... ...la industria... ...el trabajo que venía cuando vos salías... ...de la escuela secundaria asegurada... ...el trabajo estable, el trabajo en blanco... ...cuando se va destruyendo eso... ...se destruyen a la vez todo lo que tiene que ver... ...con el tejido económico, uh -huh. social... ...el desarrollo, la casa propia... ...y entonces aparece esto que termina formando parte de las cajas que después pagan la ausencia de trabajo que se disfraza generalmente en distintos tipos de subsidios. Miguel Nones se pregunta, ustedes dicen eso pensando en cómo lo armaron, por ejemplo, al caso a la causa de Bin Laden? Yo no sé si es así. O sea, a ver, indudablemente el gobierno norteamericano es muy afecto a construir este tipo de realidades, no no me animaría a afirmar que es exactamente la misma lógica, pero a las claras que esto tiene un componente de armado del cual es responsable el Departamento de Estado Norteamericano. Jorge, de su querida Avellaneda, Mauro, ¿cuál es la situación de los radares para detectar las avionetas que traen la droga? ¿Se han instalado masas en mantenimiento? La verdad que no, sobre esto ha hablado muchísimas veces nuestro amigo Fabián Peralta, diputado nacional por el GEN, que ha denunciado permanentemente cómo los radares en la Argentina trabajan poco y mal, La mayoría de las veces también por decisión política. Sara de Salta. Pero, espera no solo, no solo los radares, hay un problema aún más serio. Los escáner de prefectura. Claro, los ah. escáneres de prefectura, los que deberían funcionar en los puertos con los containers que en grandes cantidades salen de la Argentina con rumbo a Europa, tampoco, y, entran. y entran, tampoco funcionan adecuadamente, Seguro. ni en calidad ni en cantidad, porque son muy pocos para la gran cantidad de containers. Sara, de Salta. Uh, Yo me pregunto por qué en los 90 cerraron el aeroparque de Salta. ¿Será verdad que por ahí pasaba la droga? Uh -huh. En realidad en Salta no hacía problema, no había mucho problema porque por la frontera se pasaba tranquilamente. No había caminando, caminando. Hugo de Lanús, me parece extraordinario de que se hable del narcotráfico, creo que es parte de una nueva forma de hacer periodismo, a lo que las grandes medios de comunicación no le dedican ni un segundo. Muchas gracias, Hugo. 40107157, 4017158. Escuchar para mirar mejor Entrevistas sobre la hora Tema. ¿Cuánto hace que no escucho este tema? Este, ¿Qué era? ¿Qué, ¿Bilibón este? ¿Bilibón? O, ¿O puede ser David Lebón también este? A ver, escuchito más Bueno, acá estaba mangando una moneda, <risa> una moneda, ¿quién tiene un mango? ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Bueno, es un tema del que se habló y se discutió a lo largo de esta semana porque, ustedes saben, una vez más estuvo en debate el presupuesto. Bueno, el debate es una manera de decir cuándo quieren cerrar el debate, lo cierre el kirchnerismo con la mayoría que tiene en las cámaras y esto fue lo que pasó también con el presupuesto. Para darnos una mano y entender de qué se trata este presupuesto que se aprobó esta semana, Hemos convocado al diputado nacional y amigo de la casa, Claudio Lozano. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. No, faltaba más. Bueno, a ver, algunas reflexiones sobre esto que pareciera ya cosa juzgada, pero que indudablemente también nos obliga a reflexionar sobre la Argentina que se viene de la mano de este presupuesto. Bueno, en realidad vos sabés que esta, este año yo creo que el, que el gobierno llegó al, al extremo, yo diría, en la presentación del presupuesto. Porque, en general, eh, el Gobierno Nacional no le ha dado importancia al debate parlamentario sobre este tema. Por lo general, lo que siempre ha presentado o ha mandado son papeles absolutamente mentirosos, inconsistentes. Eh, la verdad que acá, en realidad, incluso cuando se discutió en diputados, eh, ni siquiera nos mandaron todo el presupuesto. Este, en realidad, se, tomó, se, se definieron las cosas sin contar con el detalle desagregado por jurisdicción de los gastos que el presupuesto contenía. Y, como suele ser costumbre, lo que se recibió es una mentira completa, es un presupuesto que miente sobre la tasa de inflación, nos dice que la tasa de inflación del año próximo va a ser de aproximadamente el once por ciento, cuando todo el mundo la ubica por encima del veinte, veinticinco. Eh, esto obviamente tiene efectos concretos en el cálculo presupuestario, este, concretamente porque la recaudación de impuestos en alguna medida eh, se calcula en términos de un porcentual sobre el nivel de precios. Por lo tanto, si el nivel de precios va a ser más alto y ellos dicen que va a ser más bajo, quiere decir que están ocultando recaudación. Aproximadamente están ocultando unos 70.000 millones de pesos. En segundo lugar, este el gasto que presentan es un gasto que no contiene ni los aumentos salariales, ni los aumentos para los jubilados, ni la actualización de los subsidios que normalmente hacen. Eh, hay varios gastos que están incluso por debajo de lo que se está ejecutando en el curso de este año, eh, con lo cual el realidad uno puede estimar que va a haber unos 100.000 millones de pesos adicionales a los que en todo caso se están declarando. Por lo tanto, si se mienten los, re los ingresos, se mienten los gastos, también se están mintiendo los resultados, se dice que el resultado de las cuentas va a ser un resultado equilibrado, es mentira, va a ser un resultado deficitario, y eso aparece en otro tema en donde el gobierno vuelve a decir que estamos en una etapa de desendeudamiento cuando este presupuesto declara de manera expresa que se van a endeudar en doce mil millones de dólares más, es decir, es un presupuesto que este... De alguna manera continúa con el ciclo de endeudamiento que empezó el Gobierno Nacional desde el año 2011. En el 2011 hubo un aumento de la deuda de 14.500 millones de dólares, en el 2012 está habiendo un aumento de aproximadamente unos mil y la perspectiva es que haya un aumento de mil millones de dólares en el curso del año próximo. Así que, este, junto con esto, aparece también una suerte de, eh, digamos, pedido al Parlamento para que autorice el endeudamiento, ya sea de manera directa o por avales del Tesoro, por una cifra superior a los 100.000 millones de dólares. Así que es un presupuesto de endeudamiento de manera descomunal, además en donde ni siquiera se le brindó al Parlamento la información sobre lo que se hizo con las autorizaciones de endeudamiento del año pasado, Así que la verdad que es un presupuesto mentiroso por un lado y peligroso por otro porque autoriza al Ejecutivo a este, niveles de endeudamiento que son indudablemente complicados para el conjunto del país. Claudio, ¿cómo estás? Carlos del Frade te saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Claudio. Dos preguntas en relación a este tema. La primera, si sigue habiendo esta diferencia entre la Asignación Universal por Hijo en el presupuesto, que es cuatro veces menor a los subsidios y promociones que se dan a la gran industria. ¿Se sigue manteniendo eso, que los pibes pierden 4-1 frente a las grandes empresas en el presupuesto nacional? Sí, por supuesto. Los subsidios tienen una cuenta que está en el orden de los mil millones uh, de pesos, mientras el más. total de inversión en la asignación no supera los 11 mil millones. Así que, efectivamente, la diferencia es realmente significativa. ¿no? Y la verdad que es alevoso, porque ahí es donde se pone de verdad blanco sobre negro, los pibes pierden en este caso 7 a 1 directamente Así con es. las grandes empresas. Impresionante. Pero incluso, eh, sí. hay varios temas que deberían haber sido parte de la discusión Digo, eh, digamos, es medio inentendible eh, que teniendo una situación como la que tenemos hoy, por ejemplo, donde el precio de la soja a nivel internacional es el que es lo cual determina que quienes están vinculados al negocio sojero, están percibiendo rentas extraordinarias importantes, en donde el precio de los minerales a nivel este, del mercado internacional es el que es, este, tanto en materia de hidrocarburos como de minería, este, resulta medio absurdo que eh, no se haya previsto, por ejemplo, eh, alguna estrategia de captura de esa renta, ya sea... Eh, por vía de algún sistema de retenciones concentrado en las empresas que concentran el grueso de la producción o eh, lo mismo ampliando las retenciones en materia minera, de manera tal de, por ejemplo, este, quitar presión impositiva sobre eh, aquellos trabajadores que ganando por encima de los seis mil o siete mil pesos tienen que pagar claro. el impuesto a las ganancias, o sea... En materia de recaudación no se avanza en ninguna estrategia progresiva, tampoco se discute la restitución de las contribuciones patronales que implicarían aproximadamente unos 100.000 millones de pesos de recaudación si las volviéramos a poner al nivel que las las teníamos antes de que Caballo las redujera a la mitad y acotadas exclusivamente sobre las grandes firmas son más de 100.000 millones de pesos de financiamiento al sistema previsional que permitiría, por ejemplo, devolverle a las provincias un 15% de recaudación que son alrededor de 22.000 millones anuales y que servirían en gran medida para paliar buena parte de los déficits presupuestarios que las provincias tienen. No, impresionante. Esos números para nosotros son muy significativos, Claudio, porque ponen blanco sobre negro sobre el límite de los bellos discursos, porque si los pibes valen siete veces menos de que le dan a los grandes empresas, me parece que es muy emblemático para salir a explicar lo que son los límites de lo que dice el gobierno y lo que termina haciendo. Y en relación a eso, esta semana hemos visto una excelente reunión en apoyo de los trabajadores que están en la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias por este negocio inmobiliario que ustedes están denunciando que hay detrás del polo audiovisual en la isla de Marchi. ¿Qué podés decir al respecto? Bueno, es el decreto 1722 que firmó la Presidenta de la Nación en un discurso lamentable diciendo que había una isla ahí al en, la, en el extremo sur de Puerto Madero, ahí cerquita de la capital, una isla que ella desconocía, aunque en realidad había estado hacía aproximadamente dos años amadrinando este, una escuela fluvial que se estaba lanzando allí. Este, dijo que ahí no había absolutamente nada y que como no había nada la iban a ocupar poniendo en marcha esto que se denomina polo audiovisual, es una zona este, cuya infraestructura característica son absolutamente funcionales para el desarrollo de la actividad naval, si uno la recorre se encuentra allí con más de mil trabajadores, ahí, ahí funcionan talleres de reparación de embarcaciones, funcionan este, las grúas con las que se lleva a cabo el proceso de dragado permanente que necesita el puerto de Buenos Aires y además el dragado que va desde el océano Atlántico hasta el puerto de Santa Fe. Ahí prácticamente este todo lo que existe en ese lugar este tiene que ver con la industria naval. Y en la práctica, lo que todos de alguna manera sabemos cuando vemos en la práctica el decreto, el decreto está poniendo en condiciones de ser transferidas aproximadamente unas doscientas este 250.000 250 metros cuadrados aproximadamente, de los cuales tan solo 40.000 tienen que ver con el denominado polo audiovisual con lo cual el resto claramente está asociado a la discusión de transformar esto en la continuación en el extremo sur del negocio inmobiliario de Puerto Madero está absolutamente asociado también a un proyecto similar que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que está pegadito ahí a la isla de Marchi está concretamente en lo que era la ex este, Ciudad Deportiva de Boca, y que es el, el proyecto de Solares de, de Santa María, que es un proyecto que promueve el macrismo, y ambos ah, dos están articulados por el interés inmobiliario de la empresa IRSA, que conduce el millonario Soros. En realidad, este, y es más, digo la propuesta del Gobierno Nacional es que el próximo 20 de noviembre, que es el Día de la Soberanía, sí. Este, se liciten estas tierras vinculadas a la isla de Marchi con lo cual en la práctica lo que se pretende es que el negocio inmobiliario sepulte lo que es la posibilidad de recuperar la industria naval en el país una industria de carácter estratégica madre de industrias porque está vinculada a un conjunto este, importante de actividades que nos permitiría ahorrarnos los cerca de 5.600 millones de dólares al año que perdemos por el hecho de no tener fletes propios para lo que es el transporte de nuestras exportaciones o de nuestras importaciones esta es la realidad, digamos, ¿no? de un negocio inmobiliario que articula los intereses concretos del gobierno nacional con el George Soros y que al mismo tiempo lo articula con el macrismo, lo cual ha quedado totalmente expuesto en la última sesión de la legislatura, en donde ha habido prácticamente un canje de favores entre el macrismo y el kirchnerismo que repite lo ocurrido en la sesión anterior de la Cámara de Diputados, donde el macrismo acompañó la nefasta ley de riesgos de trabajo a nivel nacional uh -huh. no muy claro además Claudio esto y hablando con esta claridad Claudio ¿por qué no se quedaron a debatir cuando la Roque salió a decir lo del narcosocialismo no, no, no tuviste ganas de quedarte a pelear porque la verdad quedaba para hacer un gran debate ¿no te parece? Mira, eh, la verdad es que uno allí funciona este, en solidaridad con aquellos compañeros y compañeras que tienen que ver dominantemente con la experiencia concreta en la provincia de Santa Fe y que son los que particularmente se sintieron especialmente agredidos porque no fue una un calificativo más, digamos. No, ¿no? para nada. Lo, de narco, lo del narcosocialismo ya coloca el, la discusión en el terreno del delito. No es siquiera una cuestión moral lo que se está este discutiendo acá. Es un, un calificativo que ubica ya en el terreno de la delincuencia a quienes supuestamente deberían contestar. Y no solamente los compañeros del del socialismo que integra junto a nosotros el Frente Amplio Progresista y que son este, quienes gobiernan la provincia de Santa Fe, sino también los compañeros del PARES este, que integran la Unidad Popular, me refiero con esto al diputado Tony Riestra y a la diputada provincial Verónica Venas, este, Tony en particular se siente también muy agredido y ellos fueron de alguna manera los que prefirieron eh, eh, tomar el gesto de bellar este, la, la, la Cámara. Usted, la Cámara en lugar de eh, plantearse una discusión con alguien que en realidad este, cada vez que habla lo hace de este modo, no fue la primera vez, en general uno no escucha argumentaciones este, que tengan algún nivel de profundidad por parte de, del diputado Larroca, en general son provocaciones, creo que tiene que ver con una estrategia gubernamental que es eh, no no buscar ampliar nunca el acuerdo de sus iniciativas políticas, con lo cual en realidad en la práctica no proponen lo que supuestamente dicen que es construir condiciones de unidad política para avanzar en procesos de transformación, más bien mantienen una práctica de amigo-enemigo que fractura permanentemente la construcción de la experiencia popular. Claudio, gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Claudio Lozano, diputado nacional. Por Unión Popular y dentro del Frente Amplio Progresista, contestando un temas interesantes. Sí. Esto último me quedé pensando, a ver, yo comparto que uno pueda tener solidaridad con un grupo, con un bloque. Igualmente me hubiera encantado escucharlo a Claudio Pero, debatir sobre este tema. Sin duda, por eso Claudio me daba la sensación que, por eso contestó de entrada. con en solidaridad. En solidaridad. Pero tenía, tiene paño Claudio para desarrollar lo que significa el narcotráfico y su vínculo con el gobierno nacional. Dos hechos más para destacar de lo que dijo Claudio recién en la nota que me parece que es fundamental. Yo insisto con esto porque alguna vez hicimos las cuentas gracias a las cuentas que hizo Claudio. Si se le dan a los pibes mil millones de pesos por año para la Asignación Universal por Hijo, que es Asignación Universal más non-tropo, como siempre decimos, porque quedan millones afuera, ...y si le dan 75 mil millones de pesos... ...en distintos conceptos de promoción industrial... ...y de créditos y de subsidios a las grandes empresas... ...¿por qué los pibes valen 7 veces menos que las grandes empresas? Allí hay algo, si los pibes pierden 7 a 1... ...los pibes no son la prioridad del gobierno... ...hay un verso ahí... ...¿por qué las grandes empresas que son las que más facturan... ...reciben siete veces más que lo que reciben los pibes. Y el segundo dato que es muy fuerte... ...de lo que dijo recién Claudio... ...van a licitar las tierras de la Isla de Marchi... ...el 20 de noviembre... ...el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía... ...ese día van a licitar las tierras... ...para hacer un negocio para un magnate internacional... ...como George Soros... ...así se va a celebrar el Día de la Soberanía en Argentina... Son datos muy pero muy fuertes Que me parece que marcan el límite Entre lo que se dice Y lo que realmente se hace ¡Quita! Guita La guita pone al mundo a andar... ...al mundo a andar, al mundo a andar La guita pone al mundo a andar... ...lo hace funcionar El cash, el cash, el bil metal La guita, el cash, el, el, el bil metal Eso es lo que hace al mundo a andar El clink, clink, clan del cash Que hace al mundo a andar Mani money money money money money money money money money money money money Si sos rico de verdad no podrás conseguir todo aquello que una vez se te pudo ocurrir Si sos rico de verdad solo nunca estarás tu putín de I Bye bye Soledad, si sos rico de verdad ella te abandonó Llorarás, invitarás y no, un montón Pero después llamarás a mujer y dirás Lléveme a morirme mi Roll Royce What? La guita pone al mundo, a andar, a al mundo andar, al mundo andar, al mundo, al mundo, a andar, a al mundo andar La guita pone al andar seguro de eso estoy, pues pobre soy Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money 4010-7157, 4010-7158, los teléfonos que espléndidos presta, hasta dentro de un ratito nomás a las 10 se termina este programa, vino, vino el Pepe, vino el Pepe y cuando viene el Pepe llegan las noticias a nuestra prestigiosa broadcast. Bueno, hablamos de Reutemann acá, un amigo, oh, un amigo de, amigo, de joven. Sí, sí. eh, Carlos, Reutemann descartó una candidatura presidencial. Vale. Está, mirá, mirá, mirá, mirá, mirá, bueno, mirá, es, Estamos estamos 2012. Es, eso es talentaíno. <risa> ¿Qué maestro, Ray. no qué mucha? Bueno, el senador aseguró que está archivado el intento por una postulación en tal sentido y además reiteró su rechazo a una nueva reforma constitucional al señalar que lo ideal es tratar de cumplir. ...la carta magna modificada en 1994... ...un fenómeno... ...un fenómeno Rautemann... ...usted sabe, sabe por qué lo interrumpo a Pepe... ...se acuerda cuando... ...mucha gente impulsaba la candidatura de Rautemann presidente... ...que dijo en aquel momento... ...en ese extraño balbuceo que generó... ...tratados de psicología... ...que dijo vi algo... ...que no me gustó... ...vi algo que no, vi cosas... ...pero eso fue hace día y atrás, habría que decirle a Rautemann... ...no sé quién piensa en Rautemann presidente ahora... Bueno, eh, el tema de las inundaciones, según la sociedad rural hay 14 millones de hectáreas afectadas por el agua en Buenos Aires y en Santa Fe. El titular de la entidad, Luis Miguel Echeverre, consideró que las últimas lluvias dejaron muy comprometidos a los suelos como para avanzar con la siembra de maíz y soja. Echeverre criticó a las autoridades porque aseguró que a pesar de contar con los medios económicos, no han hecho las obras de infraestructura necesarias. Y una más de, del ámbito internacional, se agravan denuncias por atrocidades entre el ejército y rebeldes en Siria. Un nuevo video muestra a soldados del régimen de al Assad ejecutando y mutilando cadáveres de insurgentes. No. Hace pocos días, otra filmación exhibía un grupo de combatientes fusilando a soldados del régimen que estaban heridos. Balbuceos editorial. Los oyentes Los oyentes. Sobre la hora Señor Mari de Wilde, que tuvo la gentileza de llamarnos al 4010-7157 o al 4010-7158 nos dice Con las fronteras abiertas como las tenemos y la falta de control, parecería que el gobierno quisiera que entre la droga Yo estoy convencido de eso, Mari Mientras el país sea un descontrol como es Es casi inútil seguir hablando Hay que hacer algo, el pueblo argentino está dormido Encima ahora el voto a los 16 Cosa que vayan el domingo a votar Con la droga de la noche anterior, dice Mari ¿Saben si esos narcotraficantes Tienen algo que ver con los de Santa Fe? Dice Mari de Wilde Qué interesante, ¿eh? qué interesante Son varios los oyentes que se comunican También a nuestro Twitter SLH Radio Arroba SLH Radio eh, Karen Fernández Dice, cuánto amor el de Lozano De refutar con un fundamento ni hablar, ¿no? En referencia a esta decisión de levantarse en solidaridad con el bloque socialista O con los diputados socialistas que integran el bloque del FAP Luego de la acusación de narcosocialismo del Cuervo Larroque en la sesión del miércoles Nuestro poeta oficial, como dice Ariel Federico siempre que está aquí Rolando de Temperley Caga, Para Corina y Familia Elevada por las manos del alma Vida acariciada en el pensamiento Invitación natural del sentimiento Traslado del amor al nacimiento Alegría y luz de ese fundamento ¿Qué tal? Para la mesa, no olvidar la foto de Macri con Martín <risa> <risa> ¡Qué grande, Rolando de <risa> templo. ¡Qué lindo, qué lindo! Acá también nos hace llegar 4G eh, Nos manda un mensajito ¡Qué buena onda, Lozano! Bueno. Por lo menos no cortaron calles, dice. Bueno, sí, hay todo un debate Acá en Twitter se está generando A partir de, no solo de lo que plantea Lozano Sino de esta idea De que el otro día se pudo haber debatido Un poco más el tema Independientemente de las acusaciones claro, cruzadas Que hubo, porque, digo Minutos antes de que la Roque dijera Lo que dijo, que insisto Es una barbaridad en el término De las provocaciones eh, ¿Ustedes la escucharon a Elisa Carrió? Sí, sí, sí, Inter tremendo Yo, con todo el respeto que me merece, por, primero porque es una ciudadana, es una persona, también porque es una mujer, pero digo, para mí es una persona que está profundamente desequilibrada. Yo el otro día cuando la vi, no solo en la Cámara de Diputados, sino en el en en el, televisión. En el playón que tiene sí. dentro de TN, pues ya está instalada ahí, sí. yo en un momento vi, hasta, me parece que hasta Bonelli en un momento se miraba con el fano como diciendo, se está haciendo de mampo también, ¿no? Y hasta casi te diría que quedó Kirnerista, Lozano. Eh, Lozano eh, eh, Bonelli. Bonelli y, y, y Alfano, cuando la escuchaban a Elisa Carrió digo, si es por barbaridades, en la Cámara de Diputados no solo la Roque tiene el, no tiene el monopolio, ¿no? Sí, o por lo menos está discutiendo la polposición, dice usted. Está ahí cabeza a cabeza. Un amigo suyo, Héctor de Don Bosco. Ah, Vamos, Héctor. Irigoyen nos castigó en la Patagonia. Palacio fue embajador sí. de los asesinos gorilas que bombardearon la Plaza de Mayo. Perón tenía la triple A, pero no lo sabía. Entonces, ¿de qué nos sorprendemos los argentinos? Y además, Moyano es de Independiente, <risa> dice Héctor. Qué domina. Mientras sacan unos nogales, unas nueces del nogal. Ricardo de Temperley. Si quieren atacar el narcotráfico tienen que apuntar arriba, abajo están los perejiles. El tema es que se tocan intereses. Además las fuerzas de seguridad deben estar bien pagas y tener el respaldo del poder. Acá detienen a uno, salen a los 10 minutos y si le pego al policía se come un sumario, dice Ricardo de Tampa. Dice, Me dice Manu, Manuel Rodríguez, nuestro compañero, a través de, del chat de Facebook. Che, ¿leíste el, la primera letra de cada una de las estrofas del poema de Rolando? Porque ahí está, me parece, el secreto de su poema Claro, porque en realidad es Evita ah, Ahí está, está, eh. ahí está ah, ahí está, muy, muy, bien, bien. muy bien Muy bien nos lo marca Manuco Aparte un fenómeno, Rolando de un un genio, un fenómeno. Genio. Jorge de Almirante Brown Lozano no tiene idea de lo que estamos viviendo los industriales Estamos fundidos por la presión impositiva Y nos quieren poner más impuestos Sería bueno que recorra más el país Pero no está hablando de la mediana industria No, Losano. me parece Claudia no. habló de los sectores dominantes Ah, siempre lo hace por otro lado, no está hablando de la industria además relacionada con el mercado interno, uh -huh. me parece Juan José de Lomas del Mirador, ¿dónde puedo encontrar información de los que bancaron la fórmula Cristina Cobos? te pregunta Mauro es muy bueno tocar estos temas para que la sociedad esté informada y se pueda defender, nos felicita Juan José de Lomas del Mirador. Rapidito, eh, bueno el capítulo 11 de País Narco está dedicado a ese tema, pero si no también lo pasa que no está en la web el libro todavía así ah, está en la web está Sí, sí, sí Tenés, tenés que hacer una, una pequeña erogación sí. De unos mangos Pero te lo podés comprar para leerlo por la web A través de la página de Editorial Sudamericana RHM, o sea, Random House Mondadori Y si no, en algún informe de los que elaboró en el momento en el que la coalición cívica trabajaba muy bien eh, la coalición cívica elaboró un informe sobre los gastos de campaña y el presupuesto en el año 2016. Eso está también en la página me parece de la coalición cívica uh -huh. me parece, también lo podés buscar por la web uh -huh. Victoria Colosio, felicitaciones a Mauro y a Carlitos por la altura con que tratan el tema, aunque me enferma un poco con la realidad, los quiero mucho dice Victoria Colosio escuchar Para mirar mejor Entrevistas Sobre la hora A fin de septiembre el ministro dijo que no se sabía si había más plata Desde que nosotros empezamos a marchar Están empezando a pagar Entonces esto significa que la plata está Están reduciendo los presupuestos en políticas sociales mantienen la reducción en, en los presupuestos en salud, en atención a la niñez. Y el mejor ejemplo de eso, pero no es el único, es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires está tratando de desarticular y de, y de destruir, lamentablemente, organizaciones sociales que vienen trabajando hace muchos años, desde la solidaridad, del abrazo, del acompañamiento en la crianza de los chicos de los barrios más pobres, este, desfinanciando el sector. Hoy nuestros niños, la mayoría de los pibes, Más del 50% son pobres en la Argentina. Todo el programa son alrededor de 150.000 pibes, por eso es importante habernos podido juntar para el reclamo. El Estado no se hace cargo de las necesidades que tienen los diferentes hogares que, que componen esta marcha hoy, ¿no? Todo el mundo tuvo que reducir calidad y cantidad de actividades. Se ha ido gente de los equipos porque no podía sostener. Y además, en el caso de los hogares y los centros de día, también han cerrado. El gobierno, en vez de ajustar a los sectores que tienen poder económico, ajusta en estos sectores. Le recorta la beca, eh, da menos, está pagando atrasado, está dejando que cada uno se arregle como pueda. El señor el gobernador de la provincia de Buenos Aires de pensar todo esto. Es el mejor dinero gastado. Dinero por la vida, por, la vida. Por, el del país. por el futuro del país. Fuerte, ¿no? Escuchabas voces como la de Ana Gravina, de la Red de Encuentro, a nuestro amigo Hugo Cachorro Godoy, de la CTA de la Provincia de Buenos Aires, el gran Osvaldo Bayer, que estaba no, ahí presente, eh, fue uno de los oradores en este acto que se hizo eh, en el transcurso de esta semana, frente a la puerta de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, allí en Callao al 200, en pleno centro de la ciudad, estaba por supuesto Víctor de Genaro, Sergio Val, responsable de la Fundación Che Pablo Espataro, de la CTA Capital, todos ellos el otro día en una multitudinaria movilización, junto con nuestros pibes, y por eso el sentido de este programa te contamos lo que hace el narcotráfico porque queremos denunciar a los que matan a nuestros pibes pero también los mata la desidia del Estado cuando no se encarga y no se hace responsable de lo que debería hacerse que es de asistir a estas organizaciones que laburan día a día para que los pibes de nuestro país tengan no solo un plato de comida sino esa contención que desgraciadamente sus familias no pueden darle y esas familias a las que les falta el sustento, el laburo la posibilidad de contener a los pibes puertas adentro. De esto sabe mucho nuestro queridísimo amigo Omar Giuliani de la organización RUCA UNAI. Hola Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauro, Carlos, cómo andan? ¿Cómo estás, Omar? Bien, viejo, bien, acá estamos peleando en un lugar parecido al de ustedes, pero por supuesto mucho menos expuestos a, a las inclemencias de esta falta, de esta despolítica, ¿no?, que hay en la provincia respecto de estas cuestiones. Sí, la verdad que, bueno, uno puede analizarlo el jueves como desde dos lugares, ¿no? Por un lado si la movilización fue masiva, eh, colorida, eh, fue, podemos decir, como, como acto pedagógico en términos de aprendizaje, de, de sostener y de pelear y de reclamar y de construir nuestros de derechos es, es una belleza. Ahora, qué triste que en nuestro país tenga que ser masiva una movilización de pibes para que nos escuchen. Eh, en un país donde eh, uno escucha funcionarios del rango que quiera récord de trigo récord de soja récord de producción de automóviles eh, récord en negocios inmobiliarios eh, y después vemos que gran parte de nuestros pibes en la provincia de Buenos Aires no una provincia menor la principal provincia del país en, en, en términos de demográfico, eh, la más grande, eh, gran parte de nuestros pibes están siendo abandonados por el estado, pero también hay que digo habría que decir que por que nosotros salimos a pelear para que nos paguen las becas y para hablar y para construir política pública, pero lo que podemos decir que los pibes que hoy asisten a nuestros espacios y están con nosotros dentro de todo A pesar de la precarización laboral de nuestros compañeros, a pesar del recorte, a pesar de que intentan asfixiar las organizaciones sociales, están en un espacio determinado. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los pibes que nosotros vemos y que no tenemos capacidad de abrazo para esos pibes? Y que no, por lo tanto, la marcha del otro día no solo fue por la beca, no solo fue, sino aparte para reclamar política pública seria para nuestros pibes. Claro. Eh, porque digo, no sé, un pibe que está en Ruca, que vive que como en otros lugares eh, O que asiste a la escuela nuestra y que está en el espacio productivo y demás Vos lo intentás abrazar Ahora nosotros abrazamos un, un pedacito sí. ¿Qué pasa con el otro gran parte que el Estado tampoco? Porque digo, las organizaciones sociales asistimos a más del 90% de los pibes en situación de riesgo O pibes pobres, para decirlo como corresponde en provincia de Buenos Aires hay solo 12 hogares oficiales convivenciales. El resto de los hogares son de las organizaciones sociales. ¿Qué? Es decir, que la provincia ha precarizado sus propios trabajadores del Estado, ha precarizado sus propios espacios, pero además ha terciarizado en muchos aspectos la política social y hay una cantidad de organizaciones que no hicimos cargo de esa política y que nos hacemos cargo cotidianamente, pero verdaderamente lo que hace este Estado provincial y yo me atrevería a decir que es una problemática de la nación. Digo, eh, quizás lo más burdo es lo de la provincia, pero basta recorrer el país para ver cómo nuestro pide eh, no tiene una vida digna. Lo paradójico de tener que hacer una marcha a pocas horas de haber votado supuestamente la ampliación de derechos de votar a los 16 años y después hablamos que los pibes no tienen para comer no tienen sí, era muy paradójico eso no no tiene que ser abrazado ah. esto es, realmente es, es grave es muy grave eh, y por eso insisto yo no es solamente grave porque aquellos que trabajamos cotidianamente estamos precarizados que es una barbaridad ahora el problema es que nuestros pibes están siendo abandonados y lo grave es escuchar de muchos funcionarios decir que han resuelto la política de la niñez A partir de la construcción De la asignación por hijo O a partir del aumento del presupuesto educativo Las medidas que uno aplaude Medidas que uno Históricamente hemos peleado Totalmente. Hemos marchado, hemos recorrido el país eh, Desde los finales de los 90 Que venimos planteando eso Y por supuesto que uno aplaude esa, esa medida Ahora digo, eso no alcanza Eso no, no, no, no, no es construcción de derecho real. Omar, y cuando hicieron la movilización, ¿hubo alguien que se acercó del gobierno de la provincia de Buenos Aires para decir, ahora le vamos a mandar las partidas, ahora vamos a arreglar todo, o no hubo respuestas? No, la respuesta fue que el día anterior a la movilización, en parte importante de las organizaciones, hemos recibido el cuarto bimestre, o parte del cuarto bimestre. Eh, nosotros las... Eh, Las organizaciones cobramos por bimestre. El convenio es cobrar bimestre adelantado. Es decir que hoy tendríamos que, esta, esta semana, que pasó, o la que viene, tendríamos que estar cobrando el sexto bimestre. El fin claro. Fin, ya está. El día anterior a la marcha, en muchos hogares, centros de día, UDI y demás, han depositado el cuarto bimestre. Cuando movilizamos en agosto... Un día antes o dos días antes también habían depositado el tercero. Quiere decir que, eh, no sé, que estos muchachos, quiere decir que la plata está, lo que no quieren es, es pagar, lo que no quieren... Eh, ahí yo escuchaba en el audio que Sergio Valdez, Chepibe, bien decía, hay una intencionalidad de asfixiar las organizaciones que trabajamos cotidianamente con la niñez. Sin duda. Pues eso es cierto. Claro. Que, que no les quepa la menor duda que es cierto. Eh, que esto es así, digo, no solo eh, es una precaria es un desastre en términos de, de los pibes, que hoy hay hogares que han cerrado, centros de día que han tenido que cerrar, centros que han, han tenido que decirle a sus trabajadores, muchachos, no hay para, no hay para, que se tienen que buscar laburo a otro lado, eh, bajar los niveles de capacidad de atención y las capacidades de respuesta hacia nuestros pibes, a nuestro barrio. Pero además es la desarticulación de todo ese entrabado social que uno viene recuperando y que viene construyendo en términos de no solo discutir las migajas que nos quiere dar el Estado, sino además de construir política pública seria que, que determinen verdaderos derechos para nuestros pibes. Claro. y Que no tengamos que salir a mendigar una beca miser miserable y que nuestros trabajadores estén precarizados. Pero vos sabés que en relación a eso, Omar, recién... ...Claudio Lozano... ...yo siempre le hago la misma pregunta... ...porque él siempre lo marca... ...y la verdad que nos da la sensación exacta... ...de lo que es el límite del discurso y los hechos... ...el presupuesto nacional que se aprobó... ...de manera urgente... ...a partir del oficialismo... ...destina 75 mil millones de pesos... ...en subsidio, promoción industrial... ...y créditos para las grandes empresas de la Argentina... ...75 millones de pesos... ...la asignación universal por hijo... ...que además no es universal es de solamente mil millones de pesos, con los cuales los pibes pierden 6 o 7 a 1, Omar. Allí está, si se quiere, la verdad de toda esta historia. Los pibes sirven para hablar, pero a la hora de poner la plata se la ponen a los grandes empresarios. No, está claro que esto realmente es obsceno. Es de una obscenidad. Lo decía bien Osvaldo Galle el otro día. La verdad que fue un placer haber compartido... Eh, con él esta esa movilización y demás eh, esto es la verdad digo uno ha tenido un lema histórico no uno es por lo que hace y no por lo que dice claro y venimos escuchando grandes discursos grandes enunciados eh, ¿viste? es como una nota que, se, que está bien titulada sí. pero cuando vos la lees después es un desastre sí sí, sí. no es no, un <risa> gobierno productor de <risa> títulos eso es verdad, lo hemos dicho varias sí. veces Eh, y esto es lo que vos remarcás y que bien Claudio siempre remarca la verdad que nos esclarece un montón eh, la obscenidad eh, de que nosotros tengamos que ver por los medios porque digo por los medios de comunicación la Corpo y voy a parafrasear a mi amigo Mauro y el otro país tampoco <risa> dice nada claro ¿no? totalmente digo, el, la movilización del otro día no lo sacó la Corpo pero tampoco el otro país no no total total ¿Tienen no, una... no, digo, nos invisibilizaron totalmente. Eh, esto demuestra que digo que realmente es un problema de la provincia de Buenos Aires, serio, grave, aberrante, pero que también responde a políticas que son a nivel nacional. Sin duda. Eh, y que nosotros estamos muy preocupados. Bueno, Omar, vos sabés que nosotros no tendremos la repercusión ni de la Corpo ni de ese otro país. Pero bueno, en este, <risa> en este lugar humilde ustedes y estos reclamos siempre van a tener espacio, así que eh, cuando necesiten y aun cuando crean que no lo necesitan, cuando nos parezca que ustedes tienen la posibilidad de ejercer el derecho de hablar, porque entendemos que esto es democratizar la comunicación, acá sobre la hora siempre van a tener un espacio y en Quilombo también, por supuesto, aquí por esta emisora de lunes a viernes. Un abrazo grande para vos y para todos los las y, la, y, la, y las compitas de allá. ¿eh? Bueno, Mauro, y Carlos, la verdad que sabemos que, que la verdadera democratización de los medios es esto, ¿no? Es que nosotros y si tantos otros podamos tener un espacio para, para, para poder expresar lo que tenemos que expresar. Los queremos mucho, ¿eh? Gracias, Gracias igualmente. Chao viejo. Un abrazo, compañero. en primavera te traeré gurisito mío lugar de madre selvas te daré y aunque nazcas pobre te traigo también se precisan niños para amanecer se precisan niños para amanecer Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará Gurisito feo, ñatita de glicina él tendrá Y mientras él crezca, crecerá también El lugar de todo será para bien El lugar de todo será para bien Niño, mi niño, tu niño, y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda hacia la vida nueva, llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán de la misma leche y del mismo pan, de la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño,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 La nota de Omar Giuliani y este tema maravilloso de Billetti, que muchas veces también hizo Alfredo Zitarrosa, guricito, habla a las claras de la continuidad de un programa que comienza denunciando lo que significa el narcotráfico hoy, consumiéndose nuestras vidas, convirtiendo a nuestros pibes en consumidores consumidos. Pero es a la vez también una postal de esperanza. ...porque está en los pibes... ...el motivo de nuestra verdadera bandera existencial... ...cada uno de nosotros pelea por sus hijos... ...pelea por nuestras hijas... ...peleamos por ellos... ...y por eso necesitamos ganar... ...y por eso no nos tenemos que resignar... ...frente a un poder económico... ...un poder político y un poder judicial... ...que son corrompidos... ...por ese fenomenal circuito de dinero fresco... ...que es el narcotráfico... ...la postal en relación a esto... ...tiene que ver también con lo mismo... ...las tormentas el viento, la lluvia, que tanto han dejado mal parado a muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, tuvo una postal muy fuerte en el sur de la provincia de Santa Fe. Hay dos localidades que están hermanadas por puentes históricos y por puentes materiales. Se llaman Puerto General San Martín uh -huh. y San Lorenzo. Por ejemplo, el 3 de febrero del año que viene se van a cumplir 200 años del combate de San Lorenzo, en donde San Martín arrancó con ese sueño colectivo de la patria grande, con el primer ejército popular latinoamericano en operaciones. Y allí, en Puerto San Martín, en Punta Quebracho, el 4 de junio de 1846, le ganábamos a los ingleses, los cuales nos habían ganado a nosotros en el Día de la Soberanía, el 20 de noviembre de 1845, en la Vuelta de Obligado. Fíjese qué curioso, recordamos la soberanía cuando se perdió, porque conviene que se sepa para los sectores de poder que pelear por la soberanía nos lleva a una derrota sin embargo hay que decir que ganamos cuando peleamos por la soberanía el 4 de junio de 1846 allí en Punta Quebracho Punta Quebracho es Puerto San Martín están tan cerquitas una de otra como está Buenos Aires de Avellaneda es así y circula a través de un puente toda la gente allí están grandes empresas Cargill, Dreyfus, Bunge se exportan miles de millones de dólares por año ...es la parte de la Argentina más rica del país... ...por la cantidad de exportación y por la cantidad de habitantes... ...sin embargo, el puente que une a estas localidades... ...que están unidas por el puente de la historia... ...se cayó como se cae el cartón mojado... ...se cayó porque la última hora de mantenimiento... ...fue del año 2002... ...Cargil, por ejemplo, con la octava parte de lo que factura en un día... ...podría levantar ocho, ocho puentes iguales al que se cayó... ...sale 7 millones y medio de pesos... Claro. Pero por supuesto no lo va a hacer Cargill. Nos van a volver a sacar a nosotros la plata, los que vivimos allí en el sur de la provincia. El puente tiene tanto que ver con la historia que la gente en Puerto San Martín lloró, como lloró la gente de San Lorenzo, porque recordaba cuando iban de la mano de sus padres a las escuelas de uno y de otro lugar. Cuando hoy uno recorre esa zona, ve a la gente en bicicleta o parada, esperando cruzar de a uno las huellas de los puentes precarios que han puesto allí para ver si se puede tratar de hacer algo vinculado con el trabajo. En medio de ese colapso en donde están los escombros del puente en donde las aguas del arroyo San Lorenzo llevan varias vergüenzas acumuladas, en el fondo del paisaje se ve el río Paraná lo lejos están las chimeneas de las grandes aceiteras que hacen que la riqueza sea de ellos y no de la gente y en el fondo de ese lugar en donde hay tanta angustia y tanto silencio hoy allá en el fondo en una placita Un chiquito y una chiquita se amacan. La postal quizás sea una señal del futuro. En medio de tanto saqueo, la ternura de nuestros pibes apuesta a la esperanza. Quizás sea un mensaje. Nuestra esperanza estará depositada en la fuerza que tengamos para defender la ternura de nuestros pibes. Con una contratapa de lujo se despide esta revista semanal que les proponemos Con un repaso sobre la mirada que tenemos Esa colectiva que construimos cada semana de lo que nos pasa A nosotros como sociedad, a nosotros como amigos, como conjunto de personas que nos queremos Y que queremos que esta Argentina sea diferente Regresamos el sábado que viene, a partir de las 8 de la mañana como de costumbre Aquí en Splendid, donde será un enorme gusto recibirlos Porque también ustedes... Los consideramos nuestros amigos. Negro, hasta el sábado que viene. Chao gente, que la pasen muy bien. Aunque pongo el corazón y voto en la playa. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos campeonar para ausentar la muerte. Sabemos gan페ar para ahentar la muerte y porque soy de la escuela del bocha voy con la fantasía la estrategia fría y si no algo pa